Busca el Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM.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 ...desde ahora ya hasta el punto de las 10 y media de la noche... ...si nos escuchas hoy jueves en directo... ...si nos escuchas en fin de semana... ...sábado 21, domingo 22 de abril... ...una horita antes de 7 y media a 9 y media de la noche... ...compartiendo contigo agenda de conciertos... ...compartiendo contigo noticias... ...las más eh, destacadas de la semana... ...y en el último tramo del programa... ...escucharemos varios de los temas... Que se incluyen dentro de lo que es el nuevo trabajo de barricada, por fin, por fin en la calle. Y por fin ya en nuestras manos, flechas cardinales. Lo desgranaremos y escucharemos algún que otro tema en la última media hora aproximadamente del programa. Y veremos a ver cómo suena, esta vez sin Enrique Villarreal en drogas, a las voces y a las guitarras. Aparte de eso, hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente a lo que viene siendo habitual Ya que vamos a escuchar dos temas de cada grupo que vayamos poniendo durante estas dos próximas horas Escucharemos a Esnebelcha, escucharemos a Que No Falte, a Leonor Maritz Alar Y una novedad interesante, un nuevo proyecto musical El proyecto musical de Copeo Day Luego te comento de dónde viene esta gente Y qué estilo musical hace Pero seguramente que te van a sonar en cuanto escuches las primeras eh, cancioncitas, eh, los primeros compases de las canciones. Así que nada, este va a ser el contenido durante estas dos horas para el programa de hoy de Euskal Música. Ya sabes, cada jueves, cada fin de semana, contigo a través del 100.8 de la FM y a través de gusquiplaza.net, allá donde te encuentres. ...y comentarte que esta tarde... ...en el Colegio Mendialdea... ...a eso de las cinco y media de la tarde... ...se ha presentado la canción... ...más concretamente el videoclip... ...de Sorchen 2012... ...un auténtico videoclip... ...yo vengo de allá... ...y ya verás, ya verás qué videoclip... ...lo puedes ya ver... ...en la página web... ...del Colegio Mendialdea... ...y este fin de semana, este próximo sábado... ...lo podrás disfrutar ya... ...en nuestra blog en musicaengine.blogspot.com ...y si nos escuchas en fin de semana... ...ya lo puedes hacer... ...comentarte que ayer nuestro compañero John... ...en el informativo de la mañana... ...en el Berrion, Charlo... ...con una de las organizadoras de Search en 2012... ...y comentarte que el próximo jueves, último jueves del mes... La podrás volver a escuchar aquí en la sintonía de 100.8 en el programa Euskal Música Nosotros que si te parece vamos a comenzar, ya vamos a dejar ya de hablar Y vamos a disfrutar de lo que es la música local Que para eso estamos aquí cada jueves de 8 y media a 10 y media de la noche Cada fin de semana de 7 y media a 9 y media de la noche Lo que vamos a hacer es abrir el disco de Esnebelcha y encontrarnos... Música, música de la buena y música festiva Vamos a hablar eh, de ese nuevo álbum que han sacado Iru Corpetan Un álbum que se presentó en su día en formato DVD más libro De 32 páginas en edición especial y numerada Que solo se vendía en la Feria de Durango Y lo que tengo en las manos es ese disco Pero si tú no pudiste estar en la Feria de Durango Te puedes encontrar el CD más el libro Freedom DVD más Iru Corpetan De 64 páginas Lo que varía de los dos ediciones Pues para mí es la, es la apariencia física Dentro tienen el mismo contenido El mismo DVD y CD Lo que pasa es que eh, como te comentaba anteriormente En la edición que sacaron solo para la Feria de Durango Aparte hay 32 páginas Una edición muy muy especial y numerada Una banda que comenzó allá por el año 2007 en Hernani Una formación que está compuesta por Xavi Solano, de Fermín Mugruza, de Solanos, de Lauchal y de Chakit Sergio Doñez, de José Ripiau y de Solanos John Elizalde y Arich Ljombide, de Fermín Mugruza y Tak Iván Zugarramurdi, de Valdín Bada y Sutagar Peyo Gorrochategui, de Isots y Calidad y Coventa Joan, Manu Joan Mari Beasain de Chakit y Mal de Ojo, Aitor Sabaleta de Chakit y La Banda y Chotz, Sigur Lampre de Fermín Mugruza y Selecta Kobe Lectiva y Guion Anomalobeitia, que es el que lleva todo lo que es el directo. En el 2008 editaba My Day in Euskalaria, y en el 2009 llegaría el álbum Esne Belcha, Esne Sopac. En definitiva, un montón de gente como puedes comprobar encima del escenario y por supuesto... Dando contenido a este nuevo proyecto musical Un proyecto, lo he dicho, que comenzó en el año 2007 Este es su tercer trabajo, Iru Kolpetan Por un lado está el DVD en directo Que tiene que no tiene nada que ver con el CD Ya que el DVD pues contiene 13 temas grabados en directos eh, Como por ejemplo el... Digámoslo así, en una de las fiestas de la Ikastola, la Ikastola Donostierra, eh del año pasado y que eh, lo quisieron plasmar y está entre directos de ahí, entre directos de locales de ensayo, entre directos de eh, lugares donde han sólido en actu sólido actuar, como por ejemplo el eh black rose de burlada el eh, concierto de bilbo En definitiva un montón de lugares eh, son los que te puedes encontrar en ese de vd en el cd todos temas nuevos eh, en total eh, son pues eh, 15 temas los que te puedes encontrar entre ellos lo que vamos a escuchar ahora con colaboraciones importantes como por ejemplo la de Rubén sierra de la pegatina en las voces y la de Igor Ruiz en el saxo y Óscar Venas en la guitarra y en las percusiones está Xavi Azcárate. Es lo que vamos a escuchar, es el segundo corte del álbum No Tick Remen con esas colaboraciones y que suena así, de festivo y de alegre para comenzar el programa de hoy de este jueves 19 de abril del 2012. Se lo dice la pegatina con Snevensa. Mi cora Así suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es este último trabajo hasta la fecha para esta formación, para Esnebelcha, el álbum titulado Irukol Petán. Un álbum, como te comentaba anteriormente, con bastantes colaboraciones, sobre todo en este tema, las colaboraciones de, de Rubén Sierra de La Pegatina, de Adrián Salas, eh, también de la formación La Pegatina, de Igor Ruiz al saxo, de Oscar a la guitarra y de Xavi Ascara de A las eh, Percusiones. Y vamos a seguir disfrutando otro de los temas eh, incluidos dentro de lo que es este gran álbum para esta formación, para Esnebelcha y Rukol Petan en el CD, eh, Freedom en el DVD. Como te comentaba anteriormente, un DVD grabado en el Café Anchoquía de Bilbo, en, eh, más concretamente sacado, digámoslo así, del directo que del Café Anchoquía de Bilbo, del directo de Platerunea. Eh, de conciertos que realizaron en la fiesta del año pasado de la Icastola Donos Tierra y también, eh, como te he comentado anteriormente, también algún corte del Black Rose de Burlada. En definitiva, ese es el DVD y el CD, como estamos escuchando, ahí tenías el tema Notting Remake, está por ahí también el tema de Clash, está el tema distancia, está el tema Goiti, que es uno de los temas que a mí más me gustan el disco, es el más movidito, pero que como lo hemos escuchado en programas anteriores, pues no lo vamos a poder, no lo vamos A volver a escuchar, evidentemente Lo que nos vamos a ir es hasta el corte número 7 Nos vamos a ir con el tema Astean Uchitakoa Otro de los temas, con colaboraciones La de Johnny bola a las voces Junto a Flavio Rentería también a las voces También está la guitarra Oscar venas y a la percusión Xavi Azkárate Otro tema, como puedes Comprobar, con bastantes Colaboraciones, y es que Como te he dicho anteriormente, el álbum En definitiva, tiene un montón De colaboraciones, de gente importante Como te comentaba anteriormente en el anterior Tema, de italianos O en este tema De las personas que te he comentado Anteriormente, lo que vamos a escuchar Lo dicho, es el tema Atean Uchica, Uchita Koan, séptimo corte Del álbum de Esne Bolchan barcos se van naufragando mis ojos van ardiendo lágrimas cayendo en este callejón yo me siento atrapado no puedo más aguantar ni retener mis sentimientos de salir y reventar un par de gotas de mis ojos caerán cuando empiece a recordar lo recuerdo malos que mi mente no se van voy a luchar y ser más fuerte superando el pasado y viviendo el presente se van naragando mis ojos van ardiendo, lágrimas cayendo en este callejón yo me siento atrapado no puedo más aguanta ni retener mis sentimientos de salir y reventar un par de gotas de mis ojos caerán cuando empieza a recordar no recuerdo malo que en mi mente no sepa voy a luchar y ser más fuerte esperando el pasado y viviendo el presente pero cambia al labor confianza facilidad esperando el pasado ese no Pues ahí está sonando otro de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum para esta multibanda, para esta eh, banda titulada S Nebelcha, y con temas eh, tan interesantes como este titulado Atean Uchita Koa. Séptimo corte del álbum, Iru Kol Pe Y de la música de Esnebelcha Nos vamos con una formación que comenzó Allá por el año 1995 Una formación Que nació en Bilbo Y que sus cuatro años dorados Pues los tuvo entre 1995 Y 1999 Hablamos de la banda Que No Falte Que editó dos discos que se vendieron Disparatadamente bien Tienen una gran pasada De conciertos entre vítores de la gente Y después de este Descanso de 12 años de no editación Nada, vuelven a la carga con su tercer larga duración titulado 20 conmigo, un álbum en el cual te puedes encontrar nueve temas editados por el sello Vagaviga y en el cual pues está la música ska que daba eh, esta formación que no falte en los años 95 a Al 99 12 años después regresan al panorama musical Lo hacen igual de bien que antes O sea que para ellos parece, parece Que no les ha pasado el tiempo En balde, regresan con el álbum Titulado más concretamente 20 conmigo Y en él escuchamos uno de los temas Incluidos dentro del álbum Es el tema con el cual abren Este tercer trabajo discográfico mi Mishamba Riggi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 san Riggi, tema con el cual abre lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda Para que no falte una formación que se despedía el 5 de octubre del 99 en un concierto que dieron en Lugo con dos discos Y que ahora en el 2012, 12 años después, regresan al panorama musical con este nuevo álbum titulado 20 conmigo Continúa la formación original, José a la voz y a la guitarra, Asíer al bajo, acompañados por Casta a la guitarra, por Doxu a los teclados, por Oscar a la batería y por Ale, por Ali y Alazne a los coros. Regresan con nuevo trabajo discográfico con nueve temas nuevos. Entre ellos este Mi Samba Regui. Y otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Es el quinto corte del álbum El tema, aquí seguiré Recuerdas de aquellos días pasados Cuando navegábamos en el tiempo y nos perdíamos entre los sueños que juntos imaginamos No parece seguir hay un camino que me lleva a ti una vez más De nuevo ir vamos a cantar que mostrarte toda la verdad Se Te tengo mucho que decir aquí seguiré yeah Porque mi vida puesta toda en mi fe es alma Y Luciana es el más todo mi ser Aquí no que tú ven ganas de detener Aquí seguiré yeah. Porque mi vida puesta toda mi fe es alma Y Luciana es todo mi Hiten! Hey. Yo que tuve un canto gigante de detener Aquí seguiré porque mi vida puede... Así un al esperado regreso de esta banda El esperado regreso de esta formación de Bilbo Que no falte Con nuevos temas Nueve en concreto Dentro de este álbum titulado más concretamente 20 conmigo Otro de los temas incluidos dentro de ese álbum Este aquí seguiré Mi samba rigui acércate a mí guaya vente conmigo aquí seguiré volverte a ver en busca la vida un solo corazón y mamor y mambo número 9 esos son los nueve temas el regreso esperado después de nada más y nada menos que 12 años de esta banda que no falte con su riga particular y riy especial te quedete Y desde Bilbo nos acercamos un poquito aquí a Nafarroa y nos vamos más concretamente hasta la localidad de Biurún. Estuvieron por aquí por Berriozar y Ratía dos de los componentes para presentarnos este su segundo larga duración, titulado más concretamente Turbo Azada. En él te puedes encontrar 16 temas, un álbum autoproducido y editado por ellos mismos, grabados en diciembre y primeros del 2012 en los Estudios K de Iruña y en el cual pues eh, como bien nos comentaban los dos componentes del grupo que estuvieron por aquí por el programa Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarlos Eh, para presentarnos este, eh, su nuevo larga duración, eh, pues el, la música el sonido, eh, se nota que es bastante, bastante mejor que el anterior, ya que el anterior lo grabaron en su estudio de grabación eh, que bueno, que como eh, bien comentaron ellos, pues es poquita cosa y luego eh, lo grabaron en eh, Sangüesa, pero este eh, segundo trabajo discográfico lo han editado todo, todo ello en el estudio de grabación K de Iruña. 16 temas, como te He comentado anteriormente, como por ejemplo Radio María, eh, un tema en euskera, o Oyan Basatia, eh, Turbo Azada, que es el tema que da titular al álbum, Sahara, o por ejemplo el tema eh, Alparo, son uno de los unos de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo álbum. Lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir si te parece hasta el corte número 3 para escuchar el sonido del gallo que da paso a la canción Semos de Pueblo. Vino a la tasca. El abuelo Julia monta en su aula Federica como siempre ponteas con unos vinos. Nos empezó a contar la historia de un vecino que marchó a la ciudad. ¡Ay, vai, vai, come De su pueblo una Zona industrial y chocopachi Con la población Métete por el culo Tu urbanización Pachi de viejo Despaciendo a sus vecinos Nunca llegó a entender Cuáles fueron sus motivos Y es que vale más La amistad en una tasca Que lo que pueda frente Todo tu mozón no de pasta Esto tiene Pues ahí está la música que nos trae esta formación, la música que nos trae Leonor Marichalard de este bitrun con temas como este que acabamos de escuchar, el tema más concretamente titulado eh, Semos de Pueblo con el comienzo de ese gallo eh, tradicional como no podía ser de otra forma de esas localidades de Nafarroa nosotros que seguimos compartiendo contigo otro de los temas de este nuevo álbum de Leonor marichalar Marichal eh, Turbazada, por cierto, que si lo quieres conseguir pues te lo damos gratuitamente ¿eh? el próximo jueves regalaremos los 4 CDs a las 4 primeras personas que nos manden un email a eh, euskalmusicairratia.hotmail.com ¿de acuerdo? así que ya lo sabes no el próximo jueves, no, perdón el primer jueves del mes de mayo, o sea que estate atento, el 3 de mayo regalaremos los 4 CDs que nos dejaron la formación de B-Room, Leonor Marich cuando estuvieron por aquí, por Berriozario Rattia, por el programa de Euskal Música, para presentarnos este, su álbum Turbo Azada. Nos vamos con otro de los temas, nos vamos hasta el corte número 7 para escuchar el tema Ponchos. temas más marchosos del disco el único tema con vientos y que les ha quedado como se suele decir de puta madre, ¿no? Ponchos séptimo corte del álbum de esta banda, desde BIRRUN Leonor Marichalar el álbum Turbo Azada recuerda que ya lo tienes por 5 euros a la venta en la sociedad de BIRRUN y por supuesto en los conciertos de la banda que allá por donde vayan ofrezcan Y aquí en Euskal Música, el 3 de mayo, te regalamos 4 CDs, así por el morro, así que ya lo sabes, eh, vete preparando, porque el, eh, el 3 de mayo, regalaremos 4 CDs de nuevo trabajo de Leonor Marichalar, otro de los temas. Este poncho sonando para ti en la sintonía del 10.8 en Euskal Música en Berriozar y Ratia. Y es que aquí le damos a todos los estilos musicales, ya sean grupos que llevan un montón de discos, ya sean grupos que empiezan a darse a conocer... Todos tienen cabida, eso sí, dentro de la música de Euskal Herria, aquí cada jueves de 8 y media a 10 y media de la noche o si nos escuchas en fin de semana, una horita antes de 7 y media a 9 y media de la noche. Uno de los eh, grupos que tiene un montón de discos es Doctor Deseo. Nada más y nada menos que con este Al Amanecer Seguir Soñando nos presentan el mm, álbum número 13, un álbum en el cual... Pues eh, es un poquito más lento Es un poquito más tranquilito Porque como bien comentaba Francis en la rueda de prensa eh, Se quieren centrar también no en pabellones sino en teatros Así que es un disco para ambos estilos pues, uh, Puede hacerse en sitios cerrados tranquilitos como en teatros O sitios más eh, grandes eh, como por ejemplo pabellones En este nuevo trabajo discográfico pues eh, te comento Que se ha juntado el señor Francis Pues con un montón de colaboraciones Pues eh, te cuento, se ha juntado con Agus Pérez, con José González, con Perico Raez Con John Piris con Leire Maturana y con Mari Martín eh, También eh, en otro estilo, que no es la música Han escrito eh, el tema neuskera Nola Esdusun y Ñoi Sulertu El tema este lo ha escrito Marta Ortiz Aparte de eso, eh, hay pues eh, textos expresamente escritos por Bernardo Achaga, por Quirmen Uribe, por Eldorta Jiménez, por Ichí Arciga por eh, pues, eh, el señor Francis, que también, eh, aparte de ser eh, la voz principal eh, del grupo, también ha escrito. Y también en lo que se refiere a las pinturas, plástica y fotografía están los hermanos Roscubas, Jesús María y Lazcano, Cristina Alfaro, Oyer y Tuarte, Fermín Moreno, Ismael Iglesias y La Lengua Ignacia. En definitiva, un disco en formato Digipack, un libreto eh, en el cual eh, la fotografía y eh, también eh, los eh, la plástica de las pinturas pues han colaborado toda la gente que te comentaba anteriormente y en lo que es la música, pues ya te he dicho que también ha colaborado un montón de gente en, eh, por ejemplo, las voces, en, por ejemplo, las percusiones, en el contrabajo, en el saxo y en el clarinete. El álbum es el número 13 para esta banda, para Doctor Deseo, el álbum titulado Al Amanecer, Seguir Soñando y lo que vamos a escuchar es el sencillo presentación del álbum. Nos vamos a ir hasta el corte número 2 para saborear y disfrutar tranquilamente del tema... ¿Cuánto frío hace en Saturno? Ver cómo la vida pasa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 sul petto mestraffando tu sonrisa quanto frio a pensadurno mi amor ahora que estás perdida que tu miraba solo refleja es y sé déjate acariciar por esta canción Que todo pasa Con confianti Con confianti Terminemos bailando Brindo al algún bar Quanto hasta l'aire ti abbandona E mille lacrime di cristallo si ruppero nel tuo petto distorfando tu sonrisa Quanto fria senza tu Mi amor Ora che stai sperdida che tu mirava solo refleja Desierto y sed Déjate acariciar Por esta canción Que todo pasa confían en ti Confía en ti Terminaremos bailando Brindando en algún bar Ahora que estás perdido ante a clarificar por esta canción que to todo... Temas más lentitos los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta formación, nuevo larga duración para Doctor Deseo. ¿Cuánto frío hace en Saturno? Uno de los temas incluidos en dentro de este gran trabajo discográfico para esta banda, para Francis... Y toda su gente para Doctor Deseo Que regresan al panorama musical Con su décimo tercer trabajo discográfico Nos vamos con otro de los temas Incluidos dentro de este de su álbum Nos vamos con el octavo corte del álbum El tema que da título A lo que es este décimo tercer trabajo Para Doctor Deseo Al amanecer, seguir soñando Música Un gato de noche en la autopista Como un niño en una casa en llamas Buscando una salida entre las ruinas Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Perdido Como un pobre en un supermercado Ego un diablo atrapado en el paraíso Tantos trenes saliendo de la estación Sin billete sentado en el andén Sin billete sentado en el andén La espiral De las preguntas sin respuesta Estamos a pintar milagros, mojarnos en lluvia de primavera, que por las venas circulen los sueños. La llamar a perseguir soñando, a hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos, atrapar el instante donde todo va bien. Más mejor está dentro de mí en este laberinto sin ariazna, cuando las luces solo sirven para deslumbrar cuando las luces solo sirven para deslumbrar aquí parado Libre nuestros cuerpos, atrapar el instante donde todo va bien. Mia, ven esta noche a pintar milagros, mojarnos en lluvia de primavera, que por las venas los sueños. A la Pues así de tranquilitos, así de pausado Suena lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación, para esta banda de Bilbo Doctor Deseo Que regresan al panorama musical en formato digiback, Digipack Y con un libreto bastante, bastante interesante Este nuevo álbum Al amanecer es seguir soñando Bajo el sello Vaga Vida Todos temas en castellano Excepto el noveno corte del álbum El tema más concretamente Nola es tu sun y no es Un tema que lo ha escrito eh, Marta Ortiz. Los demás temas hoy seremos eh, tan valientes. Cuánto tiempo cuánto frío hace en Saturno. Soñar, desear y atreverse. Sigo temblando por ti. Sueño con niños y elefantes. Aprendiendo a caer de pie contra viento y marea. Al amanecer, seguir soñando. Y el tema que cierra el álbum El Perdedor. Esos son los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para, este, para esta banda. Para Doctor Deseo, para Francis y toda su gente en este nuevo álbum, un álbum que como pues has podido comprobar lo han editado más pausado más tranquilos como te comentaba anteriormente para también eh, hacer actuaciones en teatros, dejamos la pausa dejamos eh, la música tranquilita y nos vamos hasta el norte de Nafarroa, nos vamos hasta la Sacana porque desde ahí nos llega esta banda, nos llega la caña y la contundencia de Escian Música Desde el norte de Nazarroa nos llega la formación sian Con este nuevo álbum bajo el brazo Itchetik Y con temas tan marchosos y tan contundentes Como este Gurekatik Una banda compuesta por Eneko a la trompeta Por Igocho al, ba al saxo Por Chamus al trombón Por Xavi al bajo Por Aritz a la batería Por Xavi la reizar, a la guitarra Por Surini a las voces Y por Fran a las voces y a la guitarra incorporación para este nuevo trabajo discográfico cambio de vocalista vuelve mejor dicho hemos eh, lo dicho cambio de formación y en vez de la chica que está anteriormente nos vienen con suriñez temas como por ejemplo el mugarín cabe esto que escuchas noise y chulico sara surreán o Geroa aeroa Son los temas que te puedes encontrar donde la principal protagonista, como te puedes comprobar, son los vientos, la trompeta, el saxo y el trombón. Y nos vamos a ir con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos a ir con el tema que cierra lo que es este gran nuevo trabajo discográfico para esta formación para ESIA. Nos vamos a ir hasta el corte número 11 para disfrutar el tema Hola Tú, Verdeas. Euskal erriko kaleak itxaro benezbeteak Girrin... See y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial teguque plaza punto net de Arco, Abercari, digitala deguque la publicación digital de berriaarco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 Euskal Música, tu cita con la música local. Nos vamos con la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias más interesantes de la semana de lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Herria. Comenzamos con la agenda de conciertos, ya que mañana viernes 20 de abril dicker se estará presentando su nuevo larga duración en la Sala El Bafle a partir de las 10 de la noche. Nos vamos hasta el sábado 21 de abril, donde tenemos varios conciertos. De Cuajo Insomnio Crónico estarán en las fiestas de San Jorge a partir de las 11 y media de la noche. Gatibu estará en la Sala Totem de Atarrabia a partir de las eh, 10 de la noche, con entrada anticipada de 10,50 euros y el día del concierto en taquilla por 12 euros. También el sábado 21 de abril un concierto en el frontón de Zaramillo, la edición del Sahara Chorroc. Con los grupos en Nikets, Lendakaris Muertos, Esian, estupendo Jones, Sutaque, No Conforme, cólico e Hijos de tu Iglesia. Por su parte, Koush está encima del escenario, ya ha comenzado la gira. Y el 4 de mayo estará en el Gastelecu de Ansuain, el 12 de mayo en la Peña La Varga aquí en Berriozar y el 20 de mayo en la fiesta de Sorchen. Y el 12 de mayo de Cuajo estará en la trasera del Ipargori de la Rocha Pea. Nos vamos con Esían, ya que nos ha mandado un email con los conciertos para las próximas fechas. El 5 de mayo estarán en Ascoiti, Guipúzcoa. El 11 de mayo estarán en Arabatacada, en Gasteiz. El 26 de mayo estarán en Munguía. El 2 de junio estarán en el Euskara Reneguna de Sangüesa. El 9 de junio en Siordia. El 22 de junio en Musquit junto a la Formación La Fuga. El 7, de julio, el 7 de julio, San Fermín estarán en recalde en Bilbo, junto a Encore y Machura. Y el 24 de julio estarán en Ocharan, en Salla, en Vizcaya. Pues hasta aquí la agenda de conciertos para los próximos días. Recomendarte el viernes 20 de abril, Dickers la Sala Bafle, el 21 de abril de Cuajo, Insomnio crónico en las fiestas de San Jorge Y ese pedazo festival La edición del Sahara rock en Aramillo Con un montón de grupo Nickets, el Endacadis Muerto, Sesían, Estupenda Jones, Sutaque, No Conforme, Cólico A Hijos de Tu Iglesia Y esos conciertos de Kous que empiezan la gira El 12 de mayo estarán En la Peña La Varga de Berriozar Y de la agenda de conciertos nos vamos con noticias, ya que el grupo musical Calacán colaborará nada más y nada menos que con Madonna en la próxima gira de esta célebre artista, esta joven banda, Calacán, que el año pasado participó. En el disco Bayonatic y Billboard, publicado por Elkar, y en el emblemático concierto que se celebró en el Euskalduna, dejó un buen sabor de boca, utilizando el canto tradicional y un lenguaje contemporáneo fuerte y significativo, que han hecho un gran trabajo en la transmisión de la herencia cultural a favor de su perdurabilidad. Pues ya lo sabes, esta joven banda, Calacán, colaborará en la gira de Madonna. Y nos vamos con berry Charra, que recién regresados de Milán, ...donde actuaron con motivo de la publicación de su último disco Aria en Italia... ...sigue con la agenda de Aria Tour... ...que recalará en Londres este mismo fin de semana... ...con sendos conciertos en la capital del Reino Unido. El 21 de abril sábado estarán en Londo en Barfleet Club... ...Berry Charra que abrirá para la banda canadiense Cancer Bats... ...quienes presentan su nuevo larga duración Did Sheet On Living a nivel mundial... ...las entradas están ya agotadas... Un día más tarde, el 22 de abril, estarán en London, en Uppsides Gettys. Segunda fecha en la capital inglesa para Barry Charrack. Abrirán los holandeses Not to May, también del sello Gravitor. Y acabamos con una banda de iruña, la señora Noah, que es uno de los grupos de fusión con más proyección del panorama. Nos adelanta el single Hijos del Viento. Del que será su próximo trabajo homónimo Este verá la luz el próximo sábado 12 de mayo El single lo puedes escuchar en myspace.com barra las ranora Así como suena myspace.com barra las ranora Ahí te puedes encontrar el videoclip Y Euskal eh, Música te lo dará a conocer el próximo jueves El adelanto de este nuevo larga duración de la formación La Señora Nora Pues hasta aquí la agenda de conciertos y las noticias de la semana a través del 100.8, a través de Berriozar y Ratia, a través del programa Euskal Música. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar una novedad que nos ha llegado hasta el programa Euskal Música esta misma semana. Desde el sello discográfico Vaga Viga nos llega la formación de... Eh, llamada go veo day escuchamos uno de los temas y luego te comento de dónde de dónde proviene esta formación esto no tiene que sonar lo que tiene que sonar es ellos el nuevo proyecto de esta banda go veo day Tu torre de marfil vive, eres no perfecto. Campeón de la crítica él es, eres no perfecto. Ganazote de infieles él es, eres no perfecto. Martillo que golpea él es, eres no perfecto. Cátedra él sí sabelo todo. Ni aquello ni esto es así murmura Fantocillo esparfel Esa sport. Victoria Gasteiz nos llega esta formación, nos llega la formación Gobeo Bay, una banda formada el año pasado en el 2011 y nos muestra su estreno discográfico Alfa y Omega. Comentarte que Gobeo Bey, eh, eh, su anterior denominación fue Arawak, seguro, seguro que lo conoces grupo que surgió allá por el año 96 cuando varios músicos vitorianos abandonaron lo que era anteriormente POTATO O sea, de POTATO a ARAGUAC y de ARAGUAC a GOPEO BAY Colaboraciones ha habido importantes en este disco Jimmy en el saxo alto y tenor en Duby en la percusión, Katy Ceravantes y Carlos Blázquez en los coros, eh, pues lo he dicho que es una formación eh, de reciente creación, pero eh, es una formación que vienen viene desde eh, muy muy atrás, como te comentaba anteriormente como podrían ser Potato como podrían ser Arawak y seguro que te suena eh, seguro que te suena esto de la musiquita tiene... Un, digamos ritmillo Arawak Puerto, su anterior denominación ahora copeo veige no no con norte, 13 temas como el que acabamos como el que acabamos de escuchar el tema que abre el álbum el tema titulado más concretamente don perfecto o esto que no estamos escuchando guía de mi nave hay, los veo todos los días Pero si te parece nos vamos a ir hasta el corte número 7 del álbum para escuchar otro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración, este nuevo proyecto para Arawak, ahora para Gobeo Day. Nos vamos con el tema titulado más concretamente, Veo, ¿qué ves? Un nuevo proyecto de Aragua Que el nuevo proyecto de Potato Go Beo Bey Con este álbum Alfa Omega Y con temas como este Beo Una novedad que nos ha llegado esta semana al programa Euskal Música Aquí en la sintonía del 100.8 En Berriozar y Ratia Ya sabes que nos puedes seguir allá Donde te encuentres A través de www.egusquiplaza.net Pinchando el logotipo de la radio Y si nos quieres escuchar después el programa Ya sabes que te lo colgamos un día más tarde De haberlo escuchado aquí el jueves En www.egusquiplaza.net Para que lo escuches cuando tú quieras cuando más te apetezca y ya sabes que la redifusión la hacemos los sábados y los domingos entre las siete y media y las nueve y media de la noche y de la música de este proyecto de gopeo bay de aragua de potato nos vamos con el nuevo trabajo para la banda de Iruña, Lendacaris muertos que suena así de bien Y así de cañero y así de, bueno, digamos de mala hostia como suele echar habitual, eh, ya que las letras de las canciones son así, eh, de esta banda de lendacaris muertos que sacan de la boca todo lo que les parece que está mal para ellos. Síndrome de Deuloan es uno de los temas incluidos dentro de este de su nuevo trabajo Crucificados, eh, más concretamente el álbum titulado Crucificados por el Antisistema down down dio dio down down dio dio down down dio dio down dio dio down dio down, dio, dio, down, dio, die, out, dio down, down dio dio down dio dio down down dio baja todo da iguala lo que Si nos pa habido el síndrome de Diogenes pasa tus camellos a telefónica gato por ni realbelde de la red e e e y te la meten por el puerta USB e e e y te la meten por el puerta USB! Con el cocino. cultura libre si sí. bájate un libro bajo de miras ni miras lo que bajas le he visto a tu pece robando en las rebajas eh, oi, eh, oi. te da igual la matocha que los napalets eh, eh, te da igual la matocha que los napalets punto Tío, down, down, tío, pues ahí tío, está tío, sonando tío, uno tío, de los temas tío, tío, incluidos Dentro de lo que es este nuevo álbum Para esta formación Nuevo álbum para la banda de Iruña Más concretamente la banda Lenda Caris Muertos Que regresan al panorama musical Con este nuevo álbum discográfico Titulado Crucificados por el Antisistema Y con temas como este síndrome de Dow Luan Temas como Estamos en esto por las drogas Simpatía por el de Bildu Envidia cochina, amor, discos y a patadas Mucha presión, la voz y el martini Y eh, lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el corte 14 de álbum para escuchar el tema Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, son los Lendacaris muertos Ni sí, ni no, ni todo lo contrario Ni sí, ni no, ni todo lo contrario Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estamos hartos de decir que no Se nos ha quedado el de amarrao La doctrina prohíbe ser positivo Decir que sí es contra contrarrevolucionario Desde ahora solo diremos Y si, tiro, y todo lo contrario Desde ahora solo diremos Y si, tiro, y todo lo contrario patronales, empresarios Está, está, da que sí y no, y todo lo contrario, y sí y, no, y todo lo contrario, todo contrario, contrario. Estamos hartos de decir siempre que no, se nos ha quedado el careto de amar no esta, esta, que sí todo lo todo lo todo lo todo todo lo contrario y sí no ni todo lo contrario otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación para el lendaaris muertos banda de iruña este tema ni sí ni no ni todo lo contrario álbum editado por el sello maldito récords Y en el cual eh, te puedes encontrar 17 temas, todos ellos en castellano Como te comentaba anteriormente, también tenemos eh, temas, también están incluidos temas como Pendientes de Perla, eh, Teletecho o, prof, o Propofol O por ejemplo el tema de Rochas Agua En definitiva, 17 temas bajo el nombre de Crucificados por el Antisistema Ahí regresa la formación de Iruña Linda Caris Muertos Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música en este jueves en la sintonía del 100.8 Y nos vamos con el nuevo trabajo para... ...para Inigito, el nuevo trabajo para Chapel Punk. Inigito, voz, corazón del grupo... ...que junto atrofia al bajo, y toki a los eh, palos de la batería... ...juntos de nuevo ahora con Nani a la guitarra... ...para eh, pues eh, grabar lo que es este nuevo trabajo de estudio. De estudio, entre comillas, ya que son versiones de clásicos... ...como por ejemplo Cicatriz, Escorbuto, Cervicio o Cortatu. Ahí están clásicos como por ejemplo eh, Paranoia de Chayac... Andanada 7 de pijos de puta eh, Servicio, eh, el tema de servicio Señor juez o el tema de Ascato, de Ascatu, perdón Sucias patadas, lo que vamos a escuchar Es un clásico que seguramente Te suena y lo has bailado y lo has disfrutado En el casco viejo de Iruña O en el casco viejo de Gnosti, o en el casco viejo De Bilbo, o en el casco viejo de Gasteiz Hablamos del clásico de Delirium Tremens Boga Boga, ahora Reversionado por los Chapel Punkers clásicos de esta banda de Delirium Tremens, ahora versioneado por Chapel Punk y editado en su nuevo larga duración titulado Creme de la Creme. Este tema boca a boca, clásicos en de cicatriz, clásicos de escorbuto, clásicos de servicio o clásicos de cortatu, entre otros están incluidos en este nuevo larga duración de Para esta banda, para Chapel Punk, el quinto en su discografía. Comenzaron allá por el año 2000. Y ahora en el 2012, 12 años después, regresan con este gran álbum, Creme de la Creme, álbum en el cual eh, pues todos son colaboraciones, pero colaboraciones importantes como puedes eh, comprobar en este tema, por ejemplo, de The Lirium Tremens, el tema titulado Boca Boca. Cuando estuvo por aquí Iñiguito nos comentó que, bueno, que les faltaban temas y es que hay un montón de clásicos que les hubiera gustado a la banda incluir, pero han ido quitando, quitando, quitando y se han quedado con estos 14 temas, entre ellos nos vamos a ir hasta Bilbo para escuchar la versión que hacen de este clásico de MCD, Chapel Punk, este clásico de Barren Calle clásico de los MCD, el clásico barrencale de esta banda de Bilbo Ahora versioneada por esta formación, versioneada por eh, Iñiguito, por toda la gente de Chapel Punk En este nuevo álbum Creme de la Creme ¿Dónde está? Lo mejor de lo mejor entre comillas Porque cuando estuvo por aquí eh, Iñiguito Chapel Punk, como te comentaba anteriormente Pues eh, dejaron algún que otro tema en el tintero Ya que había tantos temas guapos, guapos, guapos para versionar que decidieron versionear estos 14 ¿Qué Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos hasta Sorchen, hasta la fiesta del 20 de mayo, ya que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Ayer nuestro compañero John habló con una de las organizadoras de la fiesta y comentó un montón de historias, como por ejemplo nos comentó el videoclip, el videoclip que han editado hoy. Bueno, que han editado, ya lo editaron ya hace unas semanas, pero que lo han presentado hoy mismito en la escuela Mendialdea, eso de las 5 y media. Han presentado el videoclip, por cierto, muy chulo, muy, muy guapo. ¿Qué Si no lo has eh, podido ver, ya sabes que lo puedes encontrar... En la página web del Colegio Humano de Aldea O si no, este fin de semana, este sábado y este domingo Lo puedes ya visitar en nuestra blog En musicaensión.blogspot.com Si nos estás escuchando el programa en fin de semana Pues ya lo tienes para que lo puedas saborear El 20 de mayo es la fiesta El 20 de mayo es el disfrute y la y la alegría por el euskera Y el 20 de mayo, eh, por supuesto, sonará por los altavoces La canción de... Eh, que ha hecho para esta fiesta el tema así, está así lo escuchamos en la sintonía del 100.8 como lo hemos escuchado en anteriores semanas y comentarte que el próximo jueves escucharemos la entrevista que John hizo, que John realizó ayer a una de las eh, componentes de la fiesta de Sorchen Vi de Pues así suena la canción del eh, Sorchen de este año 2012, ya sabes el día 20 de mayo en La Taconera con un montón de actividades y por supuesto un pedazo festival en el cual te vas a poder encontrar un montón de grupos que bueno, los tenemos ya casi atados, tenemos por aquí los horarios de los grupos pero no te los vamos a dar por si acaso pasa algo y los iremos dando en sucesivas semanas cuando ya se acerque el día para poderlo disfrutar y para poderlo saborear. Ahí estaba la canción de María Asieta, sí, comentarte también que la formación de Berriozar de Baserritars ha hecho una canción un poquito más divertida, digámoslo así, con vientos que eh, escuchábamos en anteriores programas y que por supuesto escucharemos en los próximos programas, ya que no nos da tiempo y es que nos quedan 20 20 minutos aproximadamente para acabar el programa en el día de hoy y lo que vamos a hacer es eh, disfrutar y saborear del nuevo trabajo discográfico para esta formación de la chantrea para Barricada, que nos presentan su nuevo larga duración eh, titulado más concretamente... Eh, flechas cardinales y en el cual te puedes encontrar 13 temas el martes salió a la venta yo lo tengo entre mis manos y es una una pasada escuchamos el sencillo presentación nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 2 para escuchar el tema punto de miras y ...el sencillo presentación para este nuevo larga duración... ...que salió antes de ayer, martes... ...Flechas Cardinales... ...y este punto de mira, lo dicho, sencillo presentación... ...que va acompañado de un videoclip... ...muy, muy, muy guapo... ...el título de nuevo disco de esta banda de origen chantreano... ...Flechas Cardinales... ...es ya de por sí, pues... Eh, ...una mm, declaración de intención de lo que va a ser... La nueva andadura musical de esta banda de barricada. Dejando atrás un año pues de parón, vuelven a la carga musical sin Enrique Villarreal, el Drogas, pero con caña y contundencia, como puedes comprobar con este tema punto de mira y como puedes comprobar con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro del álbum, como es este aguardiente. Otro de los temas incluidos dentro de este recién estrenado nuevo álbum de barricada.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 Pero fuera de tu buque que siempre está protegido por perros rabiosos ...de va Enrique Villarreal el Drogas... ...pero viene Ander Iseta, bajista de la formación Eraso... ...así que la formación a completo... ...Alfredo Piedra Fita, Javier Hernández Boni... ...Ibi Sagarna y Ander Iseta... ...para esta, digámoslo así, nueva trayectoria musical... ...de barricada sin Enrique Villarreal... ...el martes salió el disco... ...el martes lo presentaron y firmaron de discos en Madrid... Ayer 18 eh, firmaron discos en Barcelona, hoy lo han hecho en Valencia, mañana viernes día 20 estarán firmando discos en Bilbao y atención porque este sábado 21 de abril a partir de las 5 y media de la tarde, te recuerdo 21 de abril a partir de las 5 y media de la tarde estarán firmando discos en el Car Pamplona en la calle Comedias. El 25 estarán en Zaragoza, el 26 en San Sebastián y el 27 se ponen ya rumbo a la pues eh, carretera y presentarán el disco en un concierto en Granada y el 28 de abril lo presentarán en el Viña Rock. Esos son pues los conciertos, la firma de discos para estos próximos días de barricada. Recordarte, el sábado 21 de abril estarán firmando discos en el... Comercio en la tienda de discos el car en la calle comedias a partir de las 5 y media de la tarde. de temas son los que se incluyen en este nuevo trabajo discográfico recién estrenado trabajo para esta banda de la chantrea para barricada como puedes comprobar ahora la voz corre a cargo tanto de alfredo piedra fita como de javier hernández boni para punto de mira guardiente eclipse el muelle como el invierno en los en lo más pequeño hasta 10 imán la balanza remedi, remiendos perdón Rugir y Morder y Flechas Cardinales. Esos son los 13 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para esta banda, el nuevo trabajo para la formación barricada Flechas Cardinales. Y como te he comentado anteriormente, recuerda que este sábado a partir de las 5 y media de la tarde estarán presentando este nuevo álbum en eh, la tienda Elcar en la calle Comedias eh, a partir de las 5 y media con esa firma de discos. Nos vamos con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo. Nos vamos con el tema El Muelle.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 de barricada, vamos a ir terminando ya lo que es el programa de hoy, el programa de este jueves en 19 de abril, y si nos escuchas en fin de este, en fin de semana el programa del sábado 21 domingo 22 de abril entre las 7 y media y 9 y media de la noche y en directo jueves de 8 y media a 10 y media de la noche Hemos escuchado a Esne Belcha que no falte a Leonor Marichalar, a Doctor deseo a Esian el nuevo proyecto de Potato y Arahuac el... Eh, Grupo Gobeo Day si Valenda Caris Muertos A Chapel Punk. La canción del eh, Sorchen De este año 2012 De manos, como no, podía ser de otra manera De la formación de Berriozar Barea Esa, Díaz, es, Esi, Eta, Asi Comentar de que ayer estuvo John eh, Hablando con una de las organizadoras De la fiesta Y que el próximo jueves, último jueves de mes La podrás volver a escuchar aquí en el programa Euskal Música Te hemos dado los conciertos para estos próximos días y las noticias más interesantes de la semana. Y hemos presentado el nuevo trabajo de Barricada que desde este pasado martes, 17 de abril, desde antes de ayer, está ya a la venta. Hemos escuchado los temas eh, Punto de Mira, Aguardiente, Como el Viento o esto que, es que estamos escuchando, El Muelle. Comentar de que el jueves que viene volvemos con más música y con entrevista a la formación de Salauch a Eraso para presentarnos su quinto larga duración. Y, todo, y si todo va bien, esperemos que sí, vamos a tocar eh, madera. El día 3 de mayo estarán por aquí, barricada, para presentarnos este su nuevo larga duración, Flechas Cardinales. Así que ya lo sabes próximas semanas de, de bastante ajetreo en la sintonía de 100.8 en el programa Euskal Música, con la visita la semana que viene de Erasso, y si todo va bien, el día 3 de mayo, primer jueves del mes, la visita de Barricada. Nosotros, que nos vamos, es que ricasco por haber estado ahí en la sintonía de 100.8 en Euskal Música, ya sabes que la programación continúa, si nos escuchas hoy jueves, te quedas con nuestro compañero John y el repaso de las noticias en euskera, y si nos escuchas en fin de semana, te quedas con uno de los grandes programas de Berriozar y Ratia claro que sí, te quedas con el programa Iracharen Chocoa que se emite cada miércoles entre las seis y media y siete y media de la tarde nosotros nos vamos con baile, con gopasa nos vamos con la formación eh, más concretamente la formación Esnebelcha con él te decimos adiós, volvemos el próximo jueves, hasta entonces agur etando pasa Goizueta goizueta Bideazo akiriki charakogoki goizueta goizueta Zu le baita dena pasatzen da egoki Zubia undiak banatzen zaituzu Zubia undiak ekatsen zaituzu De la pasatzen da egoki Ki mekitara kakoki De la pasatzen da egoki Suelta. Hiragana Tokugawa viene de Tashuna. Suelta Goizueta, gozueta segi aurrera txiriki txarra ke doci gozueta gozueta zure ondoan izanen gaitu superbi sapi en sans s'vivir sauvage nesta